Sustituyendo hoy con este programa el día jueves, saliendo al aire, comunicándonos con ustedes, porque un problema técnico, un problema de ausencia de energía eléctrica nos dejó sin la comunicación. que Queremos acostumbrarlos un poquito a que eh, la comunicación de este programa de... <coughs> instancia eh, electoral de instancia política hecho por mí este salga los lunes a la hora 11 pero un corte en la energía eléctrica por allá por estación la floresta y por la floresta un corte programado de e este nos llevó a que tuviésemos que sustituir el día y estamos aquí con ustedes este a veces aparece el eh, ventajas y contras de esta situación porque de repente hoy se agrega o me escuchan gente que no estaba este, no estaba dispuesta a escuchar a, a un programa de orientación política hacia hacia un sector y de pronto no estaba preparada para escucharme a mí pero bueno estamos saliendo en sustitución de ese horario que perdimos el día lunes por una razón, bueno, que ya les dije. Este, vamos a seguir reiterar reiterando, reiterando desde aquí este algunos conceptos que nosotros ya hemos emitido en otros programas, pero que este conviene porque de pronto hay gente que es la primera vez que lo escucha, la primera vez que se interesa, la primera vez que se pone al tanto que este qué se vota en las elecciones de este 10 de mayo tan cercano y que se nos viene y bueno, en esa instancia estamos participando y van a tener que participar todos con, con la emisión de su voto por lo tanto, cerquita el 10 de mayo les decimos que eh, se votan este, dos hojas en las elecciones el mes de mayo dos hojas que deben para ser válido el voto este pertenecer al mismo lema, al mismo partido, este habrá una contienda entre partidos, entre partidos y no entre candidatos. En mayo, este ganará el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Independiente, el que tenga más votos de esos partidos, dentro de él hay una contienda entre candidatos. Bueno, es bien claro entonces que yo no quiero referirme a los demás, pero el Frente Amplio lleva dos candidatos, el profesor José Carlos Maía y el profesor Yamandú Orsi, candidatos a la Intendencia Municipal de Canelones, y desde aquí, desde aquí vamos a hacer todo lo posible para que uno de los dos este, sea el ganador dentro del lema Frente Amplio y sea el futuro intendente de nuestro departamento. Eso es lo primero, eh. recordarles que no es válido el voto cruzado, que se votan dos listas, se votan las listas departamentales y las listas municipales en las mismas condiciones, con candidatos a alcalde, pero la contienda es entre lemas y habrá ganador eh, tanto en una como en otro del de lema. No es válido el voto cruzado entre partidos, por lo tanto este, esas dos hojas deben pertenecer al mismo partido. Si no, el voto será invalidado o si una de esas hojas no aparece, eh, la participación ciudadana será eh, la mitad, o sea, un voto en blanco hacia una de las, de las este, elecciones que se plantean allí y el otro sí se, será válido fundamental entonces lo hemos dicho en todos los programas y recordarle eso a la ciudadanía, ¿eh? Una una contienda electoral entre partidos ante que entre antes que entre candidatos. Este, nosotros hemos señalado algunas cosas que eh, deberíamos repetir, pero qué nos pasa, se nos han juntado hoy los temas que teníamos para el lunes y algunos nuevos que la <coughs> Lo rápido de esta campaña nos lleva a, a saltear algunas cosas de lunes y juntar con algunas nuevas que han aparecido ahora. No queremos dejarnos este, olvidar, no queremos olvidarnos de algo que dijimos en los primeros programas, nos olvidamos en el último y este, la importancia de esta emisora. Eh, por suerte, este, eh, enseguida que nosotros empezamos este otras fuerzas políticas los otros candidatos se han, o casi todos por lo menos se han vinculado aquí a la radio y a través de ella están haciendo llegar sus propuestas están haciendo llegar sus arengas están haciendo llegar su publicidad están haciendo de la radio lo que realmente es un elemento eh, extraordinario de comunicación y estas radios que ocupan prácticamente eh, la zona estas radios que ocupan nuestro municipio estas radios que como cauces fm bueno eh, no saben tiene debe reconocer la gente el, el, lo invariorable de su tarea no solo en esta instancia electoral donde hay muchos que, que se acercan quizás por por la importancia de la contienda, sino que en el diario Trajinar la radio es un elemento nuestro, un elemento que debemos resaltar, un elemento que debemos prestigiar y un elemento eh, que queremos hacer llegar a todos ustedes este, e invalorable. Gracias a la radio por estos espacios y gracias a los a los, a los, a los este demás candidatos que han encontrado en ella la forma de, de demostrar sus ideas este, y de llegar a la gente eh, otro medio, el internet eh, también es, ha sido un, una fuente importante de comunicación eh, entre las personas que suelen usarlo y bueno Este, nos va quedando en la tercer pata que es el caracas el diario boca a boca el diario hablar entre todos el diario de este entendernos el diario el diario vivir que nos va acercando cada vez más al tema de las elecciones del mes de mayo es eh, un agradecimiento también porque desde aquí desde esta radio este, sugerimos sugerimos a las autoridades competentes sugerimos a, a, al alcalde en ejercicio el señor fernández eh, sugerimos al este director eh, de marrero de la que aquí hay una obra fundamental quizá la obra fundamental desde que se ha desarrollado en estos últimos diez años es la construcción de la cooperativa de vivienda y bueno hubo rápida respuesta a a la solicitud de que si las lluvias se venían allí, la cooperativa ya pronta, ya casi para instalarse los propietarios, este, se encontraba en medio de una falta de caminería. Bueno, allí están las, las máquinas trabajando, eh, las máquinas en la Intendencia, y desde aquí agradecemos a, a, a los que se preocuparon por ello y no sabemos qué este, incidencia pudo tener este este pequeño programa, pero el acierto es que enseguida que nosotros nombramos eso del otro lunes este lunes pasado no el otro eh, en la tarde ya estaban las, las las respuestas y en poquitos días se inició eh, enhorabuena, nos sentimos muy contentos por eso este lo último que me queda decir y rapidito es que eh, mañana a las 19 horas uno de los dos candidatos a intendente. En el caso, el profesor José Carlos Maía se acerca, se arrima hasta aquí, hasta la localidad de Soca y dispuesto a decirnos por qué este eh, participa de la instancia eh, con el compañero Yaman Duorzi por la intendencia de Canelones y también a decirnos por qué participa que vendría a la gente de aquí de Soca su este encumbramiento como intendente municipal de Canelo. así que mañana a las 19 horas los invitamos a escuchar a esta este profesor este canario, como dice su jingle, este esta persona que mañana se acerca y este, algunos dirán, sí, este buscando votos no, no señor se acercan buscando encontrar en nosotros este, cuáles son nuestros problemas cuáles son nuestras eh, soluciones cuáles son las que pueden proponer ellos y bueno y también quizás si sí, esté entrando en esa competencia electoral pero por suerte por suerte este eh, el frente amplio del frente amplio que está ofreciendo ofreciendo este, alternativas ofreciendo eh, candidaturas ofreciendo eh, trabajo ofreciendo seguridad confianza y ofreciendo eh, dos candidatos de enorme trascendencia de nombre de enorme popularidad y de probada de probada honestidad y gente que puede este, llevar adelante eh, la función gente idónea Y querida, fundamentalmente querida este, Mañana recibimos con mucho cariño también este, al compañero eh, José Carlos Maía Vamos a escuchar brevemente algunas palabras que el compañero Maía desarrollaba en, en un acto de... Eh, en un acto conjunto, cosa que solamente el Frente Amplio realiza, en un acto conjunto, este, en la ciudad de Canelones, este, el compañero eh, José Carlos María se dirigía a los que allí estábamos y a los que a través de los medios de comunicación este, eh, lo escuchaban, se dirigía y decía estas cosas que van un poquito relacionadas con lo que vamos a desarrollar después este vamos a escuchar al compañero José Carlos Maía y mañana lo van a poder escuchar en vivo y en directo o ir a charlar con él aquí en la ciudad de Soca Nosotros como Frente Amplistas tenemos que ser capaces nosotros de asumir los compromisos, como dijimos hoy, con nuestra gente. En primer lugar, nos hacemos cargo de todo lo bueno y todo aquello que nos faltó hacer en estos 10 años de gobierno. Encontramos un departamento en ruinas, encontramos una administración en ruinas y en un trabajo de equipo entre todos estamos reconstruyendo el departamento. Y lo hemos hecho desde un ángulo que nos ha permitido hacerlo la sintonía con la fuerza política. Porque si no hubiese estado el Frente Amplio en el gobierno departamental, en el Ejecutivo y en el Legislativo con esa sintonía, jamás hubiésemos podido llevar adelante los cambios que hemos hecho. Porque para llevar a los cambios adelante, para poder transformar algo, tenemos que tener la capacidad de la unidad social en la diversidad y queremos seguir soñando queremos seguir apostando a más por eso nos paramos de todo lo que hemos construido llamando es un relato especialmente referido acá a la ciudad de Canelones y yo agrego uno solo un ejemplo para complementar aquí en ciudad de Canelones vamos a tener la primera piscina techada pública del departamento la primera y vaya simbología es un espacio público que cuando apostamos a la mejora en la calidad de los servicios públicos estamos apostando a defender a los más humildes y ser de izquierda te supone también ser capaz de ir a más de animarte a más de seguir transformando, de no quedarte conforme con lo que has hecho, de tener claro que lo único permanente son los cambios. Y por eso estamos convencidos que debemos desarrollar... Bueno, escuchábamos ahí a quien mañana este, eh, tendrán ustedes aquí en la localidad... este eh, para en vivo y en directo poder consultarlo sobre los temas que les preocupan, ver las soluciones, ver lo que plantea él para ser, en caso de ser intendente de Canelones, para nuestra localidad. Pero eh, nos vamos a detener un momentito en dos o tres consideraciones sobre lo que el compañero expresaba y sobre lo que ustedes han escuchado. Este no les vamos a prometer no no le vamos a prometer la segunda piscina de municipal acá en soca aunque aunque a veces los sueños aunque a veces los sueños este son son soñarlos creerlos y a veces se pueden hasta hacer realidad pero no le vamos a prometer que nosotros desde la alcaldía este les vamos a, a hacer una piscina municipal este y eh, ...en nuestra ciudad, pero sí, pero sí, sí, les prometemos que haremos todos los esfuerzos... ...para que esas piscinas municipales eh, cercanas, para que esas piscinas municipales, este, algunas muy cercanas... ...aunque no pertenecen a nuestro municipio, sean visitadas por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros este, deportistas... ¿Eh? porque tenemos deportistas de, deportistas de la localidad que han tenido que trasladarse hasta muy lejos ¿eh? y andan por allá por maldonado en la piscina municipal y andan eh, por otros lugares buscando buscando el agua el agua eh, tiene que llegar tiene que llegar este, el agua como deporte el agua como frescura, el agua como alegría, el agua como cura, debe llegar a la población de Azúcar y haremos lo imposible, se los vamos a relatar más adelante, este haremos lo imposible por lograr que nuestras personas, las personas de por aquí de este esta tierra, esta tierra que nos gusta mucho llamar este, el paraje de los mosquitos, este se acerque se acerque al deporte, se acerque, se acerque al agua, se acerque al agua, que el agua no sea solo un problema, que sea también una este un motivo de vida, un motivo de alegría, un motivo de salud, un motivo de vivir mejor. Este ni hablar que desde el municipio no haremos muchos esfuerzos para que de alguna forma u otra nos podamos acercar, nuestra gente, todos los que lo necesitamos, todos los que nos gusta nuestros niños, a la natación, al deporte, a las piscinas municipales. este Después desarrollaremos cómo, tenemos las ideas, incluso ya hemos tirado algunos lineamientos, pero nos interesa, nos interesa fundamentalmente este, acercarnos a ese tema que planteaba el compañero José Carlos Maía, eh, un acto conjunto, allí hablaban los dos compañeros, este antes de Carlos Maía había hecho uso de la palabra el compañero Yaman Duorzi y eh, solamente en esta fuerza política, en esta fuerza política frente amplio, esas cosas este, se ven, se realizan y se cumplen. Este, también ya que nombré al otro candidato, al profesor también, qué coincidencia, el profesor Yamandu Orsi este anuncia o tiene anunciada su visita aquí a la población el día 25 o 26. Este ¿Qué hacen los demás? ¿Qué hacen los demás grupos? sectores políticos eh, no nos interesa pero nosotros les anunciamos que los dos candidatos a intendente de canelones que no tenemos ninguna duda ¿eh? uno de ellos dos va a ser este el futuro intendente de canelones si lo votamos por supuesto ¿eh? miren que este no hay ninguna carrera ganada antes de jugarse este y no podemos decir ya está lo de la intendencia y Debemos poner allí nuestro botito hacia uno de los dos compañeros porque desde otras tiendas se está permanentemente insinuando que ese no es necesario y nosotros desde aquí tenemos que decir clarito que es necesario, es necesario este poner al compañero Chamanduorsi o al compañero José Carlos Maía en la Intendencia Municipal de Canelones porque si no, si no podemos volver a tiempos donde sabíamos cómo era la cosa y cómo finalmente hace ya 10 años cómo cómo había quedado aquel incendio que era la intendencia municipal de Canelones administrada por este los sectores políticos que hoy dicen este que no llevan candidato o que poco lo publicitan. Por lo tanto, les decimos desde acá y buscamos, ¿eh? Y buscamos primero lo primero, un voto hacia llamanúori sí, o al profesor josé carlos maía en la intendencia municipal de canelones ¿Eh? y después después hablaremos entonces de los proyectos y ideas y realizaciones que ya hemos logrado ¿eh? en a través de este municipio que como modestia con lo mismo que nos caracterizó durante toda la vida este pretendemos acercarnos a él, pretendemos ser votados, pretendemos ser concejal y pretendemos también ser el concejal más votado y conducirlo como alcalde. Un poquito más de, de los compañeros candidatos a la Intendencia Municipal de Canelones y vamos a escuchar lo que decía este señor, no allí en ese acto sin en una entrevista que les realizáramos este, de la cual ya escuchamos algunos algunos este, algunos momentos le enviamos a, al compañero acá la las palabras del otro candidato de Yamandú Orsi diciendo, bueno, lo que ustedes van a escuchar ...los segundos finales de esta entrevista, como hacemos con todos los candidatos, para que le diga que nos acompañe en esta entrevista, ¿por qué acompañarlo con su voto el 10 de mayo de este año? La idea es que nos acompañe como fuerza política, nosotros tenemos dos opciones en el frente en Caelones, y en la medida que consideramos que hay un proyecto en marcha, que hay una planificación que la venimos armando desde el año 2005, queremos que la ciudadanía... Redoble la confianza en esto porque los datos, porque las pruebas están de cuando se hacen las cosas así con planes y cuando se trabaja con el territorio fundamentalmente con los municipios de manera articulada y con el gobierno nacional más articulado todavía, los resultados son positivos. Entonces, en la medida que hoy tengo una institución que ha generado un milagro que es salir de aquel pozo y hoy tener una situación superhabitaria y que pueda hacer obra nueva, creo que nos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 llamando y por dos en eh, este cosas técnicas es ¿eh? maravilla de esta maravilla que es este, la computación y bueno era cortito y, y, y así lo entendió la máquina y, y llamando y dos veces bueno um, clarito lo que él decía por ahí clarito también el espíritu que rige la competencia interna entre llamando y josé Carlos maía este y no son palabras este eh, lo podrán notar ustedes mañana con la asistencia a, a la hora 19 a charlar con el candidato josé Carlos maía y eh, a la hora Media tarde del 25 de este propio mes, el compañero Yaman Duorsi nos estará visitando este, eh, y podrán también charlar con él, dirigirse a él y hacerle consultas y propuestas. Queríamos referirnos a algunos temas que nosotros desarrollamos en un blog que tenemos que eh, va a acompañando nuestra campaña, ordenando nuestra campaña. Nosotros tratamos de llegar a la gente y decirle eh, cosas este, eh, que serán eh, o que son ya tomadas como nuestra base para eh, conducir una alcaldía acá en el pueblo de Los Mosquitos. Lo primero que señalamos es las diferencias que existen entre lo que es una alcaldía y lo que es un municipio. La ley este prevé la creación de municipios. Y en la creación de municipios, este, eh, en la parte reglamentaria dice que el concejal más votado del de municipio, que son cinco, que pertenecen a diferentes partidos y a diferentes líneas políticas y a diferentes este, eh, formas de pensar, esos cinco personas, uno de ellos uno de ellos, este, por ser el más votado, este, lleva la categoría de alcalde al llevar la categoría de alcalde lleva este, el sueldo pasa a ser funcionario de, de, de la administración municipal eh, se le incumben se le atribuyen muchos poderes y muchas tareas que hacen de él un concejal diferente entonces la, la, lo que les prometimos desde acá, lo que pusimos en esa la página que sigue estando es que eh, trataremos o todas las formas de hacer funcionar el municipio de soca como un municipio donde las cinco opiniones donde las cinco opiniones pesen reglamentariamente todas por igual y este y allí a partir de eso este, llegar a decisiones que sean un poco más consensuadas, un poco más del gusto de todos porque lo que ha pasado en estos cinco años de experiencia es este eh, eso que nosotros vemos el municipio de Soca funcionando como una alcaldía y para muestra más, basta un botón y yo no voy a excederme en otros botones que ...que conozco, que veo este, en el funcionamiento del municipio... ...voy un solo botón... Este, ...y es referido a nuestra publicidad... ...la que nos este, llevó adelante eh, el municipio de Soca... ...como publicidad nuestra, publicidad de nuestro municipio... Publ eh, ...publicita eh, algo que se vota en el presupuesto departamental se en rubros, son aprobados para los municipios, este promoción y propaganda. Y nuestra población vio desde el principio un cartel grande en la entrada y una folletería con una foto eh, que dice mucho, dice mucho relativo a lo que yo venía desarrollando en el principio. No sé quién diseñó, quién dio las pautas, Quien dio las instrucciones eh, quién a quien se le sugirió pero yo lo tengo acá en mis manos y lo siento como algo ajeno a la gente del de mi municipio lo siento como algo ajeno porque las imágenes que encabezan el promocional de nuestro municipio están sumamente parcializadas yo diría a veces cerradas Y bueno y ese folleto que anda por ahí como representación de nuestro municipio lleva en la portada un, un alguien que no es un hijo del pueblo y ya eso eh, me rechina un poco este, lleva allí una obra de valor arquitectónico para un muy selecto eh, grupo intelectuales o gente de pero que también es una obra que no se siente como como algo popular y y bueno, ¿eh? Este, una actividad, por tercero, una actividad considerada allí como como la más importante. Este que quizá a muchos nos duela y pensamos que tampoco es este Eh, la más importante un municipio frente amplista hubiese elegido en la portada símbolos más cercanos a nuestra idiosincrasia a nuestra identidad los trabajadores del sector madedero y forestal los muchachos de la zaradero me hubiesen gustado en la portada este el sector transporte y servicios, donde trabajan la mayoría de nuestros habitantes, la educación y la cultura podían haber estado representados en esa imagen. Yo no digo que la actividad ecuestre no pudiese estar también representada, pero eso tenía que haber salido de una discusión, de una consulta, de una consulta a un municipio, este, y estoy seguro que allí aún desde grupos de que no son de izquierda se hubiese tomado una solución mmm, diferente o quizá la misma, pero por lo menos este, discutida entre todos lo que dice adentro lo que dice adentro es mucho más tumultuoso mucho más eh, revulsivo ¿eh? niegan hasta nuestra fecha de fundación nos coloca víctimas de democracia de la época, no sé si a ustedes lo habrán leído, pone al doctor Francisco Soca como hijo de esta tierra y casi muy tímidamente, casi como un vergüenza, nombra por allí al municipio con actividades ganaderas, lechería y forestación. Pasados los años, este joven de la foto eh, también será reconocido por la historia como hijo de nuestro pueblo, al igual que el doctor Francisco Soca, reconocido como este eh, hombre de nuestro pueblo y bueno, todos saben por, por allí que muy poco ...o casi nada o nunca este, fue partícipe de nuestra localidad de nuestra zona de nuestro municipio este la, una muestra ¿eh? una muestra de que queremos encarar la actividad dentro o al frente del municipio de soca con otra con otra concepción más nuestra más este más llena de participación, mucho más cercana a la gente. Este estamos por ahí a escuchar alguna musiquita, algún jingle, algo que me permita este, darle a esta a esta lengua que hoy vino vino suelta, este darle un poquito ...un poquito de agua, un poquito de descanso... ...este, que no se detenga... ...que no se detenga nuestro Frente Amplio... ...que no se detenga ese avance en votos... ...que nuestra fuerza política está teniendo en la localidad... ...y, y bueno, este, le decimos a todos... ...que por aquí tenemos dos candidatos... ...a la alcaldía del Frente Amplio... ...y bueno, entre esos dos candidatos acompañando a esos dos candidatos a intendente ¿eh? ahí sí se puede y es válido el voto cruzado ¿eh? entonces este les recomendamos para ustedes lo que siempre hemos hecho lo que siempre hemos hecho desde mis 17, 18 años de vida le he dicho a la gente que lo que conviene no es no es un frente amplista. Lo que conviene es el frente amplio en el gobierno. Nosotros nunca comparamos candidatos, nunca lo hicimos, ¿eh? Nunca lo hicimos. Nunca pusimos en nuestra discusión, nunca pusimos en nuestra discusión si el general Cereñi, si el general Cereñi era mejor o peor, ¿eh? Nunca lo comparamos con Juan María Bordaberri, nunca lo comparamos, nunca lo comparamos. ¿eh? Nosotros decíamos en el año 71 que, al, que a lo que le convenía al Uruguay, lo que le convenía a Canelones, lo que le convenía a Soca, era el Frente Amplio. Y bueno, lo mismo dijimos después en el año 1985, en la reapertura democrática, nosotros no le dijimos en esta instancia departamental nunca le comparamos si era mejor persona mejor intendente eh, el doctor <coughs> tabare hackburg o, o era este eh, el desaparecido doctor ramón leñani nunca le dijimos les dijimos que lo que convenía a la intendencia de canelones era un gobierno ...del Frente Amplio... ...y así, así les reiteramos ahora... ¿eh? ...no, nosotros no nos ponemos en discusión... ...si nosotros, ¿eh? si yo soy mejor o soy peor... ...o soy más o menos que los otros candidatos... ...que se manejan para la Alcaldía de Soca... ...nosotros le decimos a la gente que lo que le conviene... Es un candidato para la Alcaldía, para el municipio de Soca, un candidato del Frente Ámbito. Canelones empezó a caminar, queremos verlo volar. o queda mucho por andar y mucho por mejor diferente que conoce a nuestra gente canario de verdad y sigue soñando y trae mucha ilusión y bueno escuchábamos ahí los jingles que caracterizan o que cara, eh, comandan la campaña de los dos candidatos este a la intendencia Eh, municipal de Canelones por el lema Frente Amplio. Este, se nos van amontonando las cosas, hoy tenemos poco lugar, poco espacio para las eh, para, para los jingles, para la música, cosa que nos gusta eh, un poco, más que nada para romper un poquito este bla bla bla de este, Quién les habla, que ha hecho de este programa por gusto propio o por necesidad un programa donde este, no se reciben mensajes y comunicación a pesar de que, de que el teléfono parece y, y, y el número de la radio parece que que igual insisten en que, en que las cosas este, lleguen ahí pero lo dijimos en un principio queríamos hacer esto de una forma eh, más eh, poco participativa porque en la instancia electoral lo menos que nos nos, nos lleva es a, a, a tener roces choques y bueno es es in, impensado a veces este, eh, obviar eso y no queríamos hacerlo por la radio queremos que esta campaña se desarrolle eh, de otra manera entonces vamos a evitar de todos de todo momento eh, los cruces y Y, y las opiniones de los demás candidatos que las escuchamos con mucho gusto pero no las cruzamos no, no las enfrentamos porque una cosa saca la otra y la otra saca la otra y la tercera y, y esto se transforma en algo que nosotros no queremos este eh, somos un lugar o un, una población chica y bueno, este allí es difícil es difícil este eh, no entrar en, en temas que, que nos dejarían huellas y secuelas y, y malos momentos a todos. Por lo tanto, muchísimas gracias por los llamados, por los saludos, por la comunicación que aquí en la radio intenta, o quizá alguno intente eh, decir, bueno, eso no es así, eso no lo siento así. Pero no nos referimos en ningún momento a personas, por lo tanto estamos hablando de... de de fuerzas políticas estamos hablando de situaciones políticas y, y entonces este contratamos este espacio y lo hacemos eh, de aquí para ustedes y perdónenme no, no no podemos contestar los mensajes que aquí nos llegan y este Trataremos de, de hacerlo de otra manera o después, personalmente, si alguno lo amerita y a los que mandan mensajes con felicitaciones o adhiriendo a las causas, eh, muchísima, muchísimas gracias este teníamos y el tiempo es muy poquito me quedan unos, unos minutitos antes de la tanda de la radio y este y se me han juntado prácticamente dos programas pero nosotros queremos ir desgranando lentamente algunos temas que con los compañeros que integran eh, esa lista esa lista que ya nombré en el programa pasado este eh, sobraba gente para integrar y, y que tuvimos que dejar algunos Unos nombres algunos compañeros afuera a cuales les agradecemos este enormemente haber este querido estar haber querido darnos su nombre su credencial su, uh, su trabajo y que el trabajo no no lo no, no lo perdieron el trabajo va a estar porque en nuestras propuestas en nuestro trabajo en nuestra consideraciones para el municipio de Soca hay este hay mucho para hacer, mucho para opinar, mucho para estudiar y mucho para trabajar. Este uno de los temas que quizá a todos los candidatos los este, <coughs> los preocupe es el tema del transporte. Nosotros tenemos el, nuestro enfoque sobre el tema, hemos hecho un análisis con los compañeros y esto que yo le digo no es solo la opinión de Raúl, sino que es un, un, un, un trabajo realizado entre todos. Este, nuestro enfoque es el que tienen también algunos este, candidatos que, que, que se postulan aquí a, a, al cargo de de los, los cargos del municipio de Soca este, y coincidimos en, con muchos de ellos este, pero nosotros tenemos no, nuestro enfoque particular queremos que la historia pone que nuestra razón de ser, de existir como peblito fue el pasaje, el transporte, el pasaje de gente por este pueblo de mosquitos y por este municipio de Soca... aquí el tránsito hacia el este y hacia el noreste este, desde la gran capital desde montevideo desde las zonas desde el puerto eh, se hacían por estas por estas tierras se siguen haciendo y entonces este el transporte eh, es el tema número uno eh, de, que nos preocupaba eh, decimos que dependemos de frecuencias e empresas interdepartamentales que el servicio es en general bueno, pero que tiene dos cosas que todo el mundo la sabe, no existe en horas de la noche y el costo es elevadísimo, ¿Eh? caro, carísimo, nuestro transporte, este, estamos lentamente pasando a ser una ciudad dependiente de gente que va a trabajar a otros lugares y fundamentalmente no es el servicio malo porque no nada de eso, pero es caro carísimo. Y en los informes que hemos leído de nuestros adversarios políticos, en, opi en opiniones, ni aún en los informes de nuestros propios compañeros que los hay, este, se incluye esa diferencia que tenemos, que dependemos de las empresas interdepartamentales y que, este el costo es elevadísimo con respecto a lo que pagan algunos otros para trasladarse fundamentalmente hasta hacia Montevideo. Debemos hacernos oír, todos, eh, todos debemos hacernos oír y luchar por eso, eso es una invitación que se, ha, se hace desde aquí, a luchar por el precio de nuestro boleto y porque eh, la atención en, en los... este en las horas nocturnas no es el adecuado. El aleso de <coughs> la, las reglas internas, donde las líneas interdepartamentales este, eh, más lejos van, eh, más caro tienen que cobrar el pasaje a Soca, este, esa cuestión de radios tiene que ser estudiada, eh, tiene que ser modificada y bueno... De, conocemos entonces que aunque con sus cositas mini que más este, el servicio ofrecido por pucut Minuano, mascot copsa, Iñón Asia y desde Montevideo es bueno pero terriblemente caro terriblemente caro y encararemos gestiones a nivel del Ministerio de Transporte a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de otros organismos si es necesario llegar a la Presidencia si es necesario llegar a la UPP lo haremos este, eh, nosotros este, consideramos vital este, la solucionar el problema de la carestía de nuestro uh, transporte pero Y ahí queremos llegar, y me queda muy poquito, este, el transporte de delegaciones en nuestro problema. Las organizaciones de jubilados, de delegaciones estudiantiles, los escolares, los centros CAIB, las entidades deportivas. este Ese es el primer problema de transporte que queremos encarar ¿eh? desde este, el cargo que nos toque en la Alcaldía Nacional en la, el municipio de Soca. Este, ya hemos iniciado los contactos y les prometemos, les prometemos eh, gestionar un ómnibus municipal. Un ómnibus municipal solucionaría todos los problemas que tienen las instituciones deportivas de transporte, eh, las instituciones, eh, las delegaciones estudiantiles, los centros escolares y los centros CAIF, eh, las nuevas reglamentaciones de tránsito vienen cerrando el espacio a que llevemos nuestros niños, nuestros nuestros chiquilines a, a, que no llevemos nuestros niños, nuestros chiquilines a practicar deporte o a paseos en nuestros autos particulares, el tema de las sillitas, el tema de que deben ir detrás, el tema de que si si las piernitas le quedan colgando en la moto... Todo eso que está encarado y que se viene, que se viene cada vez más, hace que tengamos que transportar nuestras delegaciones, nuestra gente, nuestros niños de otra manera. Entonces este eh, prometemos gestionar eh, un ómnibus municipal que funciona funciona en localidades cercanas y funciona muy bien y pretendemos crear soluciones alternativas ya desde el comienzo de, de nuestro periodo, de nuestra gestión a este la llegada del ómnibus. Prometemos que el servicio o esta idea ya ha sido transmitida a municipios de la zona, a candidatos, porque está, está en todos lados. Estamos hablando de los municipios, estamos hablando de los candidatos y ha sido bien vista, ha sido bien vista este, y quizá no sea una quimera que ya autoridades nos han adelantado que eso puede ser que puede ser viable y me parece que es nuestro real problema de transporte el problema de el problema de transporte este eh, nadie lo ha pensado así nuestro gran problema de transporte es la carencia de un servicio para las instituciones las instituciones si lo piensan solucionarían muy bien solucionarían este, de muchas de, de Mucho mucho de sus problemas ¿eh? es el traslado, y va a ser más con las nuevas leyes de tránsito, el traslado de las delegaciones. Por lo tanto, desde aquí, una de las ideas, una de las propuestas y uno de los compromisos que asumimos para el municipio de Soca. Se me ha ido el tiempo, se me ha ido la voz y ya se viene la tanda de la radio. Fueron hoy dos programas en uno, muchas gracias por habernos escuchado y una eh, salvedad que tenemos por acá, este, nos vamos a ir con música nos íbamos a ir con, con música de los jingles que eh, la gente del Frente Amplio este, tiene por todos lados y nos íbamos a ir con el jingle de este, el compañero Darío Pérez Eh, candidato a la Intendencia Municipal de Maldonado y teníamos por aquí, este lo vamos a dejar para el otro programa todo lo que está pasando, todo lo que está pasando del otro lado, allí, del ese eh, arroyo solo y grande eh, un saludo para la gente de Aznares y, y vamos a hablar igamos a hablar de la comunicación entre los dos municipios este y, y bueno y quizá allí de, de otros temas candentes que han hermanado a esos dos municipios el municipio de Añales y el municipio de aquí el municipio de Soca. Dar pele com la mano venga mal Dar un passo com precises caminar Dar el salto que... De verdad dar la cara por el que no la puede darlo todo y un poquito más. Cuando la